No sé cuánto va a ir para los medios comunitarios, pero para los medios concentrados este seguro los arruino fuerte. Es decir, chau pauta, chau, se acabó. Eh, y algo que no se dice mucho, chau, exenciones impositivas. La guita que gastamos por año, o sea, no pagan IVA. Los, los grupos de medios concentrados, y supongo los no concentrados también, están exentos de IVA, obviamente, el 70-80% de esa carga tributaria que es un plan para Mañeto, digamos, el tercer es argentino de trabajo, y es el, este es el Mañeto, no sé, no trabaja, Mañeto miente, son miles de millones de pesos por año que se van en exenciones impositivas, ridículas. Y creo que además hay una mitología gorila, meritocrática, de que todos tenemos que ser eh, este chin, que básicamente sería todos tenemos que tener el impacto del grupo Clarín la verdad que si todos tuviéramos el impacto de Grupo Granín, seríamos todos una maquinaria de manipulación, porque para tener ese impacto tenés que manipular. Creo que tiene que haber un sistema de pauta, primero, que aplique un criterio de discriminación inversa, es decir, que más para el más débil, segundo, que sea transparente, porque la verdad es que se curra con la paz, se curra. Se utiliza de una manera que no es ética.